Ah, por ahora estamos, está UTS, está médico está ATE, CTA, y, y también los médicos del sector privado, pero hoy estamos esperando la que la FEPU, con sus colegios, de, colegios de odontología, de farmacia, bioquímico, fisioterapeuta, con audiólogos, también se sumen a esta convocatoria, eh, porque la situación no va para más. Nosotros veníamos denunciando públicamente cómo venía siendo esta situación caótica y bueno, al no haber respuesta no nos deja otra que empezar por, por medidas de fuerza y, y después directamente la justicia, porque esta situación eh, está vulnerando el derecho a la salud de, de todos los cordobeses y para eso lo votaron este gobierno que eh, hasta ahora no ha dado una respuesta concreta a, todos los, a todas las necesidades del sector de salud. Y las medidas de fuerza van a ser, el 30 va a ser una jornada de luto por, lo, por todos los fallecidos y los enfermos que tenemos en el, en el sector de salud, que va a ser una homilía ahí en la catedral. El 4 de de noviembre, se, el miércoles 4 de noviembre, se va a realizar una una jornada provincial de protesta con asamblea en todos los hospitales para para fortalecer la medida que ya lo hemos tomado entre todos. Hemos estado de acuerdo que para el día martes 10 de noviembre, un paro provincial de salud que también va a estar eh, adjunta con una jornada nacional de protesta de la Federación Profesional de la Salud. Así que eh, es lamentable llegar a esta a esta situación, pero bueno, ante los oídos sordos de este gobierno que no escucha a los trabajadores y que encima quiere, eh, el único que lo acerca en la, en la paritaria es al sindicato de entregas públicos que no tiene ya eh, reconocimiento ni, ni, ni somos representados por este sindicato, Eh, bueno, ante todo esto queremos abrir una paritaria exclusiva para salud aumento salarial, mejores condiciones laborales, elementos de protección personal para todos y todas porque están bajando de calidad drásticamente eh, testeos porque se han disminuido también eh, y bueno, y la unidad de, la, de las leyes 7233 33 que son administrativos con la 7625 25 y el cumplimiento de las leyes esos son más o menos los reclamos que venimos obteniendo y bueno, y lo vamos a Lo vamos a llevar a cabo con esta medida de fuerza, que obviamente que este es un plan de lucha que, que no va a terminar el 10, que está empezando. Y seguramente vamos a, a sumar a muchas más organizaciones que están relacionadas a la salud para, para que sea un, una jornada amplia, numerosa, y que el gobierno de una vez por todas vea lo, los requerimientos de los trabajadores de la salud propios de hecho